cinco de la tarde, un minuto. Sí. Estamos hasta las siete aquí en la radio de la Universidad de Es la hora de del té. Es la hora del té o del mate cocido, lo que usted guste, bizcochito, factura, tostada con manteca y azúcar. Decirla. Y la hora señalada para recibir nuevamente a nuestro especialista en industrias culturales y cine, ¿no? Sí, sí, estamos con Nico Batle. Nico, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo les va? bien, muy bien, muy bien. en nuestro mejor momento. Sí. Ya estamos durmiendo sí. en la siesta del secreto de sus ojos si queremos más ahora, queremos sí. más cine, menos, ah, ah, menos campanera y más bate, menos campanela y más bate. Ahora está de Trapero. Sí. está, está la película Dos hermanos de Daniel Burman, que es una muy linda película y y bueno, todavía no la no la vi, pero los comentarios son muy buenos de la la nueva película de Trapero Carancho, que parece que va a ser bastante ruido con Con la actuación de Ricardo Darín tiene un nombre medio que como que no tiene punch el carancho no no me la veo ganando un Oscarcar carancho ahora estoy dulce viste cuesta cuesta entrar a ver una película que se llama Carncho, sí. pero bueno ahí está y compitiendo en, el, en una sección eh, importante del festival de Cannes así que bueno esperemos que también tenga suerte el cine argentino con un, una también muy buena presencia este año en, en el festival de Cannes que es el festival más importante del mundo no. estuve de visita con Rafael Correa? ¿Qué pasó? Eh, no, no estuve con, con Rafael, pero bueno, sí con, con el ministro de Cultura, con eh, con el embajador argentino allá, bueno, dando unos, unos seminarios, en unas capacitaciones en Ecuador. Ajá, cuéntenos, eh, porque siempre que dicen huichitos a García es como que, que lo estimula sí, mucho. Sí. Pero bueno, no, también paradójicamente un... Un momento bastante difícil para la cinematografía ecuatoriana, está a punto de derogarse la ley de cine, que para todos nuestros países es una herramienta fundamental para que exista un, eh, un medio audiovisual, para que se puedan hacer películas, tutoriales, cortometrajes. Bueno, ahí se está creando una ley marco de de cultura, una ley, digamos, como en términos generales, que englobaría todas las artes. Y bueno, a, a mi leal saber y entender no no es una medida muy positiva para el cine. El cine tiene otras características, tiene otros montos de dinero, tiene otra lógica y en general cuando al cine se lo quiere poner al lado del resto de las artes termina siendo perjudicial para para el sector. Así que bueno, los los cineastas ecuatorianos están, están dando una pelea bastante grande. Ecuador no es un país que tenga tanta tradición cinematográfica como la Argentina, tiene una producción... muy pequeñas, 5 6 7 no no más de nunca más de 10 películas por año. Digo, en Argentina se hacen bien o mal, pero se hacen casi 70, 80 películas por año. Así que bueno, los cineastas ecuatorianos están dando ahí una pelea bastante fuerte para lo poco que han conseguido a través de, de una ley de cine muy reciente que tiene 3 años, bueno, poder poder seguir y poder mantenerlo. ¿no? Nico, podríamos moverte un poco de dónde estás, que hay un poco de interferencia? Sí, claro. Gracias. Ahí se escucha mejor? Sí, perfectamente. Bueno, bueno me alegro. ¿Y por qué sale el cine perdiendo con las otras artes? ¿Por qué dijo eso? Y bueno, porque en general eh, el cine es una industria cultural que necesita bastante dinero, ¿no? Eh, digo, que en general tiene una, una lógica de como industria cultural que no necesariamente es la misma que, que por ahí tiene la danza, o que tiene el teatro, o que tiene la... la Lo pictórico digo entonces en el sentido eh, generalmente los, los países que tienen cine es porque efectivamente tienen una, una ley de cine Estoy tratando de acomodarme para, para que se escuche mejor. ¿eh? Bueno, pues. Parabólica humana, a ver... Hay que... ahí, está, ahí, está, ahí, está, ahí está, ahí está, perfecto. Quieto ahí, quieto Así que, pero bueno, no, un poco la, la, la idea siempre es que el cine tenga cierta independencia como como industria cultural que es, como generador de otras, otras industrias también, como generador de mucho trabajo, mucho recurso humano. Uh -huh. Y además es masivo, ¿no? Frente a otras artes es sí. eh, una industria que... que tiene una visibilidad este, superlativa, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, que puede generar, digamos, no, no solo satisfacer al, al, al consumidor local, sino también proyectar una, una imagen al exterior muy fuerte, ¿no? Así en ese sentido, eh, nunca ha sido, me parece, históricamente muy positivo mezclar al cine con, con sí. el resto de las artes, simplemente, no porque una sea mejor o peor que la otra, sino simplemente porque tienen realidades diferentes no y también presupuestos diferentes lógicas diferentes uh -huh. eh, pero bueno esa es la, un poco la pelea que se está dando ahí en, en ecuador como para contarles un, un resumen del viaje digamos. bien no tenemos cine insurgente pero sí a su fundador no y un concurso sí eh, bueno la, el año pasado hemos hablado de este concurso y como como en definitiva Eh, se abrió este año nuevamente, vale la pena recordarlo porque, bueno, es una posibilidad muy interesante para para quienes tienen proyectos en la etapa de desarrollo. Se denomina el concurso Raimundo Glaser, esta va a ser su cuarta edición. Uh -huh. eh, es un concurso que organiza el Instituto, el Instituto de Cine Argentino, digamos, el bueno, ahí la la, la información un poco que les voy a contar está toda en Internet, ahí en la página de Inca, que es www.cineargentino. Inca.gob.ar Y básicamente el, el Raimundo Gleiser es el único concurso de, de desarrollo de proyecto que tiene el instituto eh, digo, como la, la gente que por ahí no está en el medio cinematográfico la, Hacer una película básicamente tiene tres grandes etapas ¿no? Una in, inicial de, de desarrollo de proyectos Que es cuando se diseña la, la película que se va a hacer Y también se buscan los recursos para hacerlo Después una segunda etapa de, de producción de la película o sea donde se construye la película en sí y una tercera etapa donde se difunde no donde se distribuye se comercializa los festivales el estreno comercial etcétera en general digamos el el cine argentino tiene dos grandes falencias digamos de estas tres etapas hay hay dos en las cuales eh, muchas veces estamos con dificultades y son las dos del del extremo digamos tanto en el desarrollo del proyecto como después cuando difundimos o estrenamos las películas, en general, bueno, hay hay dificultades en, en ambas etapas. El Raimundo Gleiser, de alguna forma, viene a, a intentar solucionar esta este, este problema, esta dificultad, que es eh, en esta etapa iniciática, digamos, cuando se empieza a desarrollar el guión, se empieza a desarrollar la producción, se empieza a, a sentar las bases, los cimientos de la película que se quiere construir, Y bueno, con esa filosofía nace el Raimundo Gleiza, que básicamente es una convocatoria que es eh, federal, o sea, se hace en todo el país, de proyectos de largometraje que pueden ser de cualquier tipo, de cualquier género, o sea, ficciones, animaciones, documentales. El concurso, la convocatoria de proyectos está abierta hasta el primero de junio, o sea, por eso la, la oportunidad para contárselos ahora a los oyentes que... que les interese y, y bueno, básicamente de, de la convocatoria de proyectos que se hacen en todo el país se divide al país en seis regiones y en cada una de las regiones se seleccionan cinco proyectos por región que bueno, hay un, un jurado capacitador que va a capacitarlos al interior del país para que en definitiva esos proyectos se potencien, ¿no? para detectar las debilidades y transformarlas en fortalezas Y, bueno, obviamente una de las regiones del país es también la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, digamos, ¿no?, la provincia, digamos, Ciudad de Buenos Aires, alrededores y provincia de Buenos Aires. O sea, se divide al país en el NOA, en el NEA, en Cuyo, en Patagonia, en el litoral y en la Ciudad de Buenos Aires y se capacita. Y luego de esa capacitación se reescriben los proyectos un mes después eh, y el jurado vuelve a, a leer esos proyectos y de ahí sale un ganador por región, o sea, seis ganadores en todo el país... que ganan 20.000 pesos para el desarrollo del proyecto y la posibilidad, además de presentar al instituto sin de, de cine sin acreditar antecedentes de producción anterior. Ah, 20.000 pesos de desarrollo del proyecto es antes de comprar este, el film, ¿para qué sirven? Claro, sirven básicamente para seguir desarrollando la película, ¿no? para tener una buena carpeta de presentación, para poder presentarlo correctamente el instituto, después según las, las diferentes... formas de fomento, vías de fomento que existen, digamos, básicamente es como un, un dinero para poder, digamos, desarrollar correctamente la película, ¿no? Sí, que puede ser también un mango para, para poder dedicarle Exacto. más tiempo. Exacto, digamos, básicamente es eh, una etapa en, la, en, en general en la que el cineasta está muy solo, digamos, en general no tiene posibilidades, digamos, de a veces de trabajar con un consultor o con un guionista o, digamos, tener una posibilidad de... de confrontar el material y, bueno, es, digamos, de alguna forma un premio para seis proyectos, digamos, de, de, de los cuales uno es de la Ciudad de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires y el resto de, de los diferentes lugares del país. Y, bueno, también, obviamente, da prestigios, un concurso, digamos, que, que bueno, ya tiene su historia, va por la cuarta edición y, y eso también genera que frente a cualquier presentación sea, eh, de alguna forma, ...prestigioso para ese proyecto haber pasado por el Glaser o ser ganador del Glaser. ¿no? En resumen tenemos una instancia de capacitación previa para una gran cantidad de seleccionados... Uh -huh. ...una segunda selección donde están estos seis proyectos... ...y luego la posibilidad tal vez, si es que le dan los recursos, de realizar la película. ¿no? Claro, claro, okay. claro. En general, bueno, hay varias películas que, que ya se han estrenado que han pasado por el Glaser... y bueno, de alguna forma con, conforma, digamos, un buen antecedente para un proyecto el haber sido seleccionado por el Glazer o haber ganado el concurso Raimundo Gleiser, ¿no? Y también, digo, lo traigo a colación porque, bueno, es una convocatoria bastante abierta, bastante democrática, digamos, y, y bueno, en general, digamos, eh, es bueno difundir este tipo de, de iniciativas. eh así que el digamos cualquier guionista director productor que, que tenga un proyecto en la etapa de desarrollo que puede ser de animación o de ficción o de documental bueno es una buena oportunidad para para presentarlo este año además se incorpora digamos como como prueba piloto la, la digamos no compiten pero sí se los invita a proyectos hermanos del mercosur de los países limítrofes así que bueno también con la idea de generar posibles coproducciones de generar alianzas estratégicas, etcétera okay. uh, Así que bueno, también como, como, de alguna forma, como idea novedosa este año, digamos, eh, se incorpora la posibilidad también de, de conocer proyectos hermanos de, de los países del Mercosur. ¿no? Nico, ninguna pregunta, no sé si estará en la web algún formulario, o algo para tomar como referencia, cómo se hace un proyecto, tomar alguno anterior, eso sí. está publicado en algún sitio, alguna vez nos referenciaste, dije, bueno... El Ibermedia está bueno para tomar como referencia. ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Buscar por ahí? ¿Por dónde tiene que buscar a alguien que tiene que empezar un proyecto, que no sabe qué escribir primero? ¿Cómo armarlo para presentarse? Sí, el... no, es muy difícil que encuentren alguna referencia de un proyecto, digamos, eh, cinematográfico en la web, digamos. ¿no? Uh -huh. Sí, hay hay unas bases bastante... Las bases del Gleiser en general están bastante bien. Es muy interesante, digamos, y... Son bastante didácticas porque cuando pide las bases explica qué es cada cosa, aunque parezca una obviedad, por ahí Ajá. para alguien no lo es, digamos, entonces se explica qué es una, una storyline, explica qué es una, una sinopsis, qué es un guión, qué es una propuesta estética, qué es una motivación, qué es un presupuesto, digamos, ¿no? O sea, se explica, digamos, que es cada cosa de, de, de la convocatoria del Glaser, ¿no? En ese sentido es bastante didáctica la presentación. Pero, básicamente, digamos, si uno tuviera que decir qué debe contestar un proyecto cinematográfico, básicamente, en términos artísticos, uno podría decir que tiene que contestar qué, cómo y por qué, no las tres okay. grandes preguntas. ¿no? O sea, qué se cuenta, cómo se lo cuenta y por qué se lo cuenta. ¿no? El qué son los documentos del guión, la sinopsis, el tratamiento... No es necesario presentar un guión, digamos, porque bueno, estamos en la etapa de desarrollo del proyecto. Eh, Una motivación eh, cuenta el porqué de la película y una propuesta estética cuenta el cómo, ¿no? Son como las tres grandes eh, preguntas. A eso después en producción también se, se contesta algo muy fundamental, que es cuánto cuesta, ¿no? Uh -huh. Que es el presupuesto. Pero básicamente esas son artísticamente son las tres grandes preguntas que debería contestar un, un proyecto cinematográfico en la etapa de desarrollo de proyecto, ¿no? De, de qué se trata la película o qué cuenta la película... cómo la cuenta y por qué la cuenta, ¿no? O sea, cuál es la motivación para hacer esta película, ¿no? Bueno, un poco, esa es la, el espíritu, la, la filosofía de, de la presentación del, del concurso Raimundo de Gleiser de, de desarrollo de proyecto que organiza el INCA, ¿no? Gracias, Nico. Hasta la semana que viene. Dale, nos vemos el viernes que viene. Hablamos. Nico Batle, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, 5 y cuarto de la tarde.